cancha adentro, eh, a la par de ellos que te enseñen, te acompañen, te consejen, la verdad que es una experiencia única en la vida. Y además, para vos que te traten como uno más, ¿no? Tu primer año en la selección mayor también en cuanto a un juego olímpico que te trata como uno más. Eso es lo que nos caracterizó al equipo en sí, acá no había un jugador mejor que otro, éramos 12 con la misma misión, con la misma con las mismas ganas, la misma intensidad y eso creo que se vio reflejado en, en varios partidos acá Ninguno es distinto a otro y todos íbamos mismo, al frente por el mismo objetivo. ¿Cuántos cuánto se vio un clima especial por, por ahí, por el último partido de la mano? Sí, sí, la verdad que eso nos pegó a todos. Eh, saber que es su último partido eh, te deja unas sensaciones agridulces, eh, en el sentido de que jugar un último partido con él es un orgullo y un honor, eh, al mismo tiempo saber que no va a estar más va a ser la pú, la pú, eh, pú, muy triste. Gracias Pato, Facu Hablamos con Pato recién. Este, bueno, independientemente del análisis del partido, que obviamente mucho no se puede analizar. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Qué sensaciones tuviste? Ah, bueno, eh, dejamos dejamos todo, ¿no? Eh, tratamos de estar a la altura. Por un momento lo hicimos muy bien. Creo que al, al equivocarte varias veces seguidas con eso te lo hacen pagar caro, con bueno, carísimo. Eh, y cuando le das con confianza tiene un poderío ofensivo muy muy alto, ¿no? Y es muy difícil frenarlo. Así que, bueno, que, que, que el árbol no tape el bosque, otra vez, ¿no? Y, y que no nos manche que tuvimos un gran torneo, ¿no? Eh, arrancaron 8 a 0, metieron un parcial tremendo de entrada, tuviste un cuarto fenomenal el primero. ¿Y qué, qué fue lo que más costó después? No, oh, eh, mantenerse, creo que... Eh, acá hay que, había que jugarle pase extra, con tranquilidad, y por ahí nos apuramos a usar un poco del dribbling, dejamos de defender, que fue lo más importante, así que... No, está bien, está bien. Bueno, ¿y cómo vivieron los lo, lo de Manuel, no? Lo de porque sabía que era el último partido, porque Manuel los, fue y los saludó, los felicitó a cada uno. ¿Qué te dijo? No, no, no dijo mucho. Creo que no, no le salían mucho las palabras. Eh, fue un momento emotivo no solo para nosotros, sino para toda la Argentina. Eh, lo disfrutamos muchísimo. Vamos a ver ahora si bueno, por ahí fue el último. No sabemos, pero, pero bueno, lo, tenemos que tener, estar tranquilo que. Que, que lo disfrutamos muchísimo. ¿Una picardía termina el torneo así? Digo, ¿por el cruce que nos tocó después de haber hecho una buena primera fase? Eh, bueno, sí, por ahí, al hacer una buena primera fase, enfrentar con Estados Unidos, la, la verdad que... Y quedar eliminado nos duele muchísimo. Pero bueno, así se dio el torneo, así así fue. Y bueno, nosotros siempre fuimos con la cabeza bien arriba y adelante. Independientemente del resultado del equipo final, ¿tu balance de tu actuación? no tuviste un gran juego? Eh, bueno... Ahora mismo lo personal pasa segundo plano, pero, pero bueno, me sentí con confianza, me sentí bien, tranquilo, eh, el entrenador y mis compañeros me dieron la confianza para jugar eh, y creo que junto con Nico eh, intentamos hacer lo mejor posible. ¿Cuál es lo, positivo, lo más positivo del torneo? Eh, bueno, encontramos encontramos unión de, de experiencia con Juventud, que dejamos todo, que intentamos buscar nuestro techo, creo que eso fue el éxito para nosotros, eh, encontrar nuestro techo, hicimos grandes partidos, fuimos uno de los mejores equipos del grupo. A pesar de haber quedado cuarto eh, Pero bueno, tuvimos la mala fortuna de enfrentarnos a esta Unidos. ¿no? ¿Y qué quedó para corregir o para decir Escucha, estuvimos cerca de esto Queríamos esto y no lo conseguimos Siempre hay cosas por corregir eh, Creo que se ve más cuando uno pierde Que cuando gana eh, nada, Tenemos que animarnos a más Los más jóvenes más que nada Tenemos que tener la confianza Tenemos que dar ese pasito adelante, estar a la altura Las ganas están y creo que eso es muy importante ¿Qué fue lo que más pensó